Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo espacio de yoga para aprender a vivir. Hoy vamos a compartir un texto del libro Raja Yoga de Swami Vivekananda. Antes de controlar la mente, debemos estudiarla. Debemos asir a esta mente inestable y con fuerza sacarla de sus vagabundeos y fijarla sobre una idea. Esto debe ser hecho repetidas veces, todas las que sea necesario, por la fuerza de voluntad debemos detener la mente, hacerla parar y que medite sobre la gloria de Dios. El modo más fácil de aprender la mente es sentarse quieto y permitirle durante un rato que vaya en todas direcciones. Manteneos firmes en la idea, soy el testigo observando a mi mente, yendo de uno a otro lugar. Yo no soy la mente. Luego dejad que piense como si fuera una cosa enteramente distinta de vosotros. Identificaos con Dios y nunca con la materia o con la mente. Contevid vuestra mente como un tranquilo lago que se extiende ante vosotros y a los pensamientos que entran y salen como burbujas que surgen y se rompen sobre su superficie. No hagáis ningún esfuerzo por controlar los pensamientos, pero observarlos y seguirlos con la imaginación cuando se están alejando. Gradualmente irán disminuyendo los círculos La mente abarca vastos círculos de pensamiento y estos a su vez se agrandan en círculos mayores, como ocurre cuando tiramos una piedra en la superficie de un estanque. Debemos invertir este proceso y comenzando por el círculo mayor retornar por los más chicos hasta poder fijar nuestra mente en un punto y mantenerla allí. Manteneos en la idea. Yo no soy la mente, sé que estoy pensando, que estoy observando la acción de mi mente. Y así cada día disminuirá vuestra identificación con pensamientos y sentimientos hasta que al final podréis separaros completamente de la mente y saber con certeza que ella está separada de vosotros. Cuando eso ha sido hecho, la mente es vuestro servidor y podréis controlarla a voluntad. Para ser Yogi, el primer paso es ir más allá de los sentidos. Cuando la mente ha sido conquistada, ha alcanzado ya el más elevado estado. Como los pensamientos son imágenes, no debemos fabricarlos. Debemos echar fuera todos los pensamientos de la mente Y dejarla vacía. En cuanto surge un pensamiento, debemos echarlo. Para ser capaces de hacer esto, debemos trascender la materia e ir más allá de nuestro cuerpo. La vida entera del hombre realmente es un constante esfuerzo para lograr ese propósito. Cada sonido tiene su propio significado. Estas dos cosas están bien conectadas en nuestra naturaleza. El ideal más elevado que tenemos es Dios, meditad en él. No podemos conocer al conocedor, pues somos él. Al ver el mal, nosotros lo estamos creando lo que somos eso vemos afuera, porque el mundo es nuestro espejo. Este pequeño cuerpo Es un pequeño espejo que nosotros hemos creado, pero el universo entero es nuestro cuerpo. Siempre debemos pensar así. Entonces sabremos que no podemos morir ni herir a nadie, pues el otro soy yo mismo. Somos sin nacimiento, sin muerte, solo debemos amar. Este universo entero es mi cuerpo. Toda salud y felicidad es mía porque todo está en el universo. Decid, soy el universo. Por último, aprendemos que toda acción es de nosotros al espejo. Aunque aparecemos como pequeñas olas, el océano entero nos sustenta y somos uno con él. Ninguna ola puede existir por sí sola, nuestra más gran amiga es la imaginación Cuando es empleada en forma adecuada, va más allá de la razón y es la única luz que nos lleva a todas partes. La inspiración viene de lo íntimo y nosotros debemos lograrla por medio de nuestras facultades superiores. Namasté